Arrachan león Danión hoy habéis ofrecido una rueda de prensa para denunciar nuevos casos de acoso policial eh, cuéntanos un poco qué, qué, qué tipo qué tipo de casos son los que os, los que hoy habéis denunciado Bueno, en este caso, nos denunció tres, eh, tres historias eh, dos eh, de dos personas. Son una chica y un chico de Gasteiz, y después la mía propia. Los de Gasteiz son un chico que, que tuvo un ofrecimiento de colaboración cuando se encontraba de vacaciones en, en Alicante. Eh, lo de las chicas son eh, llamadas telefónicas eh, desde un número oculto, ofreciéndole también colaboración, eh, etcétera Y que, pues, hasta hace dos días le han le han hecho y que pueden ser del orden de hasta 30 llamadas al día, como dos. no Y después lo mío pues fue una un hecho que me ocurrió a finales del mes de marzo, a la, cuando volvía a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana, de estar con los amigos desde Aldezarra, volvía hacia Cacha y a la altura de la Plaza de Toros pues vinieron dos eh, hombres, uno eh, bastante joven, de pocos años y otro mayor, de unos 40 y tantos y vinieron hacia mí, me preguntaron si era Daniel Saladegui, yo les, eh, en ese momento me quedé un poco así, les dije que sí, y bueno, me dijeron que me querían hacer una serie de preguntas, yo en ese momento no reaccioné, de, de ninguna de las maneras más que me dijeron que me, me metiese en el coche de, que tenían niños aparcados ahí, me metieron y nos eh, pusimos en en marcha, y, me, y bueno, pues eh, al cabo del rato paramos en un polígono, por lo que pude ver, Hay empezado una serie de preguntas, todo preguntas relacionadas con mi labor en el movimiento popular de Iruña y, y en este caso, y más concretamente en la plataforma en favor de las fiestas populares de Iruña, preguntas que no tenían eh, como objetivo sacar ningún tipo de información porque eran preguntas que cuyas respuestas de eh, cualquier persona las ha podido leer y sacar de las diferentes... Eh, ruedas de prensa o o, o diferentes eh, pues eh, actuaciones que hemos tenido desde la plataforma delante de los medios de comunicación, etc. ¿no? Entonces, bueno, después de estar durante un buen rato en, hacia el polígono, yo a, me empecé a poner nervioso, más nervioso, eh, pude salir del, del coche un momento con ellos, vi que estábamos en un polígono que hay eh, justo a la salida del barrio de San Celay, y después otra vez me metieron en el coche y ya me puse en un... bueno, con la pesante de las piernas mojarse eh, ahí en la cabeza y me llevaron a algún sitio que yo no pude ver donde entraba eh, en un portal solo pude ver el suelo de mármol eh, una escalera, tiene una habitación en donde ya solo podía ver una mesa y a la... al, eh, al, al hombre de, de más allá que me hacía las preguntas y al otro que estaba mirado ¿no? las más preguntas que, que me habían hecho en el polígono y... Y esto es un poco lo que ocurrió, ¿no? Después, eh, al salir de nuevo, me me taparon la cabeza, me metieron en su coche y al rato pues eh, me dejaron en, en la calle del, del barrio de Don Ivane y para cuando me dejaron, pues eh, según mi reloj, eran ya las 11 de la mañana, con lo cual estuve siete horas y media pues eh, contestando a sus preguntas. Mm. Eh, Dani, eh, supongo que este tipo de casos, y no sé si habrás tenido si habrás tenido la oportunidad también de hablar con las otras dos personas que han denunciado, este tipo de casos eh, asustan a nivel personal mucho y, bueno, y, y en tu caso, por ejemplo, esto te ocurrió en marzo, pero hasta hace poco eh, no lo has denunciado jurídica y, y públicamente. Eh, que en, en un momento determinado, ¿qué es lo que te lleva a no denunciarlo y, y ya...? En tu caso también qué es lo que te ha llevado ya finalmente a tomar la decisión de de denunciar este caso sí bueno está claro que este tipo de hechos desde luego pues te te, te meten el miedo en el cuerpo es clarísimo no y, y no solamente eso, sino que en mi caso en ese momento pues eh pues tuvo unas secuelas unas secuelas en, pues eh forma de pues ataques de ansiedad crisis de ansiedad etcétera y ...pues bueno, pues... eh el, el, ...incluso... ...esas eh, crisis de ansiedad... ...te llevan a no poder... ...a no poder... ...en ese momento hacer una denuncia... ...no ya pública, sino judicial... ...de lo que te ha ocurrido, ¿no? Yo desde un principio sí que he tenido claro... ...que esta denuncia hay que hacerla... ...lo que pasa es que si no lo he hecho hasta, hasta ahora... ...yo porque... ...no no he podido... eh ...yo cuando... Hasta ahora hasta que a mí no me ha ocurrido esto, pues bueno, pues que eh, desde fuera no es que se vea más fácil, pero sí que lo ves igual con más claridad o no más claridad, pero bueno, lo ves sin sin una serie de acontecimientos y de y de de historias que tienes a tu alrededor en el momento de que ocurren los hechos y de esto, ¿no? Por lo tanto, eh en el momento no no no pude hacerlo poco a poco medio transcribiendo eh bueno, pues eh también en, en casa, nos hemos, no tranquilizando eh, en cuanto a que, sino fortaleciéndome de nuevo, ¿no? Entonces sí que este... Eh, ¿Por qué lo he hecho ahora? Pues porque es importante, no ya solamente la denuncia judicial, sino que es importante que esta denuncia se haga pública para que eh, en Euskal Herria se conozca que estos hechos están ocurriendo y para que otras personas eh seguramente les ha pasado una serie de, de hechos como los que a mí me pudieron ocurrir pues tengan también la fortaleza y la seguridad de que va a haber mucha gente alrededor suya para poder hacer esta denuncia, porque esta denuncia lo he dicho en la rueda de prensa es una eh, estos actos no solo son una unos actos unas agresiones que recibimos nosotras y nosotros como personas o como parte activa de, de, de la sociedad y de, y de, en este caso, de Escalería, ¿no?, eh, son eh, agresiones que estamos recibiendo directamente como pueblo, o sea, estas son agresiones que se hacen directamente a Escalería, ¿no? Por lo tanto, es importantísimo el dar a conocer y denunciar públicamente estos hechos. Mm -hmm supongo que como bien has indicado eh, habréis hecho también una lectura política, ¿por qué ocurre esto en Euskal Herria? y también me gustaría preguntarte, eh, ¿por qué crees eh, que en este caso eh, los, las personas que, que a ti en concreto eh, te secuestraron durante varias horas ¿por qué crees eh, que querían saber eh, cosas del movimiento popular o por qué se centraron tanto en el movimiento popular? Bueno, pues eh, a ver... Respondiendo a la primera pregunta, el, lo que es la, la lectura que se hace y que la industria no es que la hayamos hecho, nosotros la ha hecho el, el movimiento francesa, eh, pues hace una lectura de que en los últimos tiempos, eh, si bien la, los eh, episodios de guerra sucia no han desaparecido nunca, pues sí que estos se han incrementado en los últimos tiempos. ¿Por qué? Pues porque está claro que el Estado español y con todos sus, sus medios eh, de de represión pues eh, está ahora mismo en un momento en el cual ha decidido el, el poner todos esos medios para acabar eh, pues con la la disidencia básica a decir pero con cualquier tipo de, de movimiento que no entre dentro de sus parámetros de políticos y, y partidistas en este caso y de estado no más que políticos más son unos, unos parámetros de estado no Con lo cual, bueno, pues ha decidido eh, pues entrar eh, con todos esos medios a, a intentar eh, pues, eh, debilitar pues los eh, diferentes movimientos, tanto políticos como sociales, que pueda haber en este pueblo, en, en Euskal Herria, ¿no? En este caso porque el movimiento popular, pues porque el movimiento popular dentro de de de ha tenido un papel y tiene un papel muy importante que es el de movilizar a la gente en las calles y en las plazas de las ciudades, de los pueblos, de los barrios de de Euskaldearia en favor de pues de diferentes de diferentes de, pues eh diferentes luchas o de diferentes compromisos que pueda haber. Y que pueden ser de muy diferente tipo, no lo mismo que sean una eh, organización de fiestas populares que evidentemente no les gustan no porque sean fiestas ni nada sino porque son actos que ellos no pueden controlar del mismo hecho en que ellos no los eh, organizan o puede ser lo mismo que que que eso puede ser eh pues cualquier eh, movimiento vecinal o cualquier eh, movimiento y colectivo y lucha social que pueda haber en, en, en nuestro pueblo no. Mm -hmm. Dany eh, por último eh, comentábamos antes que quizás eh, hay gente que está pasando por la misma situación por la que has pasado tú o por la también la de estos dos jóvenes de gasste o en casos eh, también anteriores pues land Ferández alain verastergui etcétera etcétera eh, a esas personas que están pasando esta situación y que lo están eh, que se lo están guardando para ellos y para ellas eh, tú qué, tú qué, qué mensaje les, les enviarías? O pues sea el mensaje es muy claro, eh tienen que dar a conocer lo que ha pasado, tienen que dar a conocer lo que ha pasado primero por su propio bien personal ese eh, aunque es duro la denuncia el hecho de denunciarlo es duro y es fuerte y es un momento eh pues eh pues que no es cómodo para nosotros para nosotros es un momento también en en el que ves que estás haciendo lo que tienes que hacer no. Eh, son hechos que no pueden quedar en la impunidad, son hechos que, que el Estado los está cometiendo desde una impunidad, que a ti te puedan eh, retener o secuestrar durante X horas y sin que nadie tenga conocimiento de ello ni, ni nada, pues es totalmente impune y, y desde luego no, no puede ser unos eh, hechos que queden en... En la, de, y en la sombra y en la sombra y en el interior de las personas que lo han sufrido no es un hecho como he dicho antes que lo, lo sufrimos como personas, pero lo sufrimos también como pueblo y creo que el pueblo de eus buscar tiene todo el derecho de saber los hechos que están ocurriendo que le están ocurriendo y nosotros y nosotras tenemos el deber por muy lo que sea de dar a conocer eh, estas agresiones uh -huh. y no sé no se me ocurre mayor. Eh, creo que está muy claro, tenemos que, que esto y que no que no tengamos la menor duda de que tenemos el el apoyo de muchísima de muchísima gente y estamos totalmente arropados.